Pero para hablar de la gran victoria, alguien que tuvo que ver en el arranque mismo del juego con buena efectividad en tiro de tres puntos, vamos a hablar con el Inter, el ex internacional, jugador de la selección argentina, eh, Coco Mainoldi. ¿Cómo te va, Coco? ¿Qué decís? Buen día. Hola, muy bien, bien, bien, bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Contento, cansado. ¿Cómo terminaste anoche? Bien, bien, cansado, pero pero bien, contento realmente, eh, como de cómo siguió el partido, ¿no? De... Eh, ...estábamos con ansia, ¿no?, de, de poder empezar el, el torneo internacional... ...así que, bueno, realmente se hizo un gran trabajo todos los 40 minutos... ...y, bueno, realmente muy contento como cómo funcionó el equipo. Bueno, digo, en, en el análisis que estaba haciendo en la apertura del programa... ...estamos hablando con Leo Mainoldi, este yo decía que arrancó mejor el equipo uruguayo... ...y de repente cuando ustedes empezaron a correr un poquito apareciste con buena efectividad este, hubo hubo rotación de balón la pelota fue adentro no, no hubo nada salía tuviste ahí unos tiros de tres puntos que fueron eh, realmente como una apertura se empezó a abrir un poco el juego se empezó a abrir la defensa eh, uruguaya y después dominaron el partido tranquilamente sin muchos inconvenientes no sí tal cual como lo como lo resumí no realmente arrancamos a lo mejor un poco eh, tenso no Yo creo que también eh primer partido torneo internacional con nuestra gente realmente había muchas ganas y, y arrancamos 0-7 pero pero bueno eh, empezamos a, a poder hacer lo que queremos no que es defender y poder correr un poco eh, a cancha abierta realmente tenemos jugadores eh, grandes también que corren bien el campo entonces no, no nos viene bien como para para que sea una de, la, de las armas no eh, principales y después también Es verdad que cuando damos vuelta al balón de un lado al otro siempre tratamos de conseguir los mejores tiros. No, no somos, somos un equipo que esfuerza mucho y, y bueno, eh, realmente se ve, se ven los porcentajes también, ¿no? Cuando se busca siempre al que, al que mejor está, eh, los porcentajes se empiezan a aumentar y, bueno, eso lo, lo que nos permitió no poder hacer un, un gran partido. Eso lo que hicimos unos 40 minutos muy completos y por eso pudimos eh, ganarlo y también eh, con autoridad y sacar una, una diferencia que más que importante, ¿no? Sí, porque a ver, en un momento determinado cuando el partido ya estaba casi todo jugado, allá por el tercer cuarto, donde este ustedes cada vez ampliaban un poco más la diferencia, que en los papeles por ahí no llegó a 30 puntos, pero que parecía de 30 puntos, ¿no? Este eh, en el juego, pero era superior a los 20. Volcán Sánchez cuando pedía los tiempos muertos le decía, "Bueno, vamos a jugar a lo que no, a lo que nos corresponde ahora, bajar la diferencia, ¿por qué? Porque en caso de de que haya un empate para poder av seguir avanzando en ese torneo, la diferencia de puntos es muy importante. Ustedes viajan a jugar a, a Guada, a Uruguay, primero con este, sabiendo que ya han ganado su partido. Primero a Guada les tiene que ganar. Y después, con la gran diferencia de puntos que han sacado, es como que en caso de empate ustedes siguen teniendo un punto de esta frente a ellos. Eso es realmente muy importante. Y ustedes jugaron sabiendo eso también. Tal cual, tal cual, eso, como bien decir, realmente eh, este formato eh, no es como como mejor sigue siendo la subamericana de este año, como era la Liga de las Américas, que era un, un cuadrangular eh, en, en un tres días seguidos, que a lo mejor eh, cuando ganan los dos primeros el tercer partido lo deja pasar para, para pensar de nuevo en tu, en tu liga. En cambio acá son partidos de ida y vuelta, pero creo que es mucho más parejo, en sentido, no hay tanta ventaja para para el equipo organizador y, y también en cada partido cuenta cada pelota, no puedes relajarte en ningún momento porque como bien decía un punto te puede dejar adentro, te puede dejar afuera y, y anoche después como se dio el trámite, por obviamente a priori a lo mejor ojalá uno uno pensaba así, ojalá ganemos por más de 20 puntos, eh, todo lo, lo hubiésemos firmado eh, sin sin dudarlo, ¿no? Pero Después cuando se dio en el tercer cuarto que la diferencia empezó a bajar que eran 13 y llegaron a estar 13 y después a lo mejor si hubiésemos cerrado el partido a cinco puntos o hubiésemos ganado por cinco, ocho hubiese sido una, una victoria no tan buena por cómo había sido el trámite, ¿no? y Pero bueno, pudimos pudimos volver al partido, pudimos volver a correr, que yo creo que eso fue algo de, de lo que pudimos sacar bastante ventaja y cerramos te a decir, una diferencia muy importante pero bueno, sabemos que Que queda mucho esto recién empieza y pueden pasar un montón de cosas pero esa diferencia y esa victoria te asegura jugar el último partido yo creo que jugar el último partido en casa contra Franca eh, con posibilidad de clasificar pasando eh, todo lo peor que pueda mejor venir poniendo lo negativo yo creo que te deja con la con la opción de jugar el último partido de local con Franca de local eh, con opciones de clasificar una victoria así como la de anoche claro porque este los pone con una ventaja importante sobre sobre Aguada bueno El equipo se está conociendo, entrenador nuevo, solamente dos jugadores quedan de la temporada pasada, de los mayores, caso de Brusino y, y el caso tuyo, eh, el resto de los jugadores nuevos, eh, con extranjeros nuevos, con eh, un extranjero incorporado hace muy poquito, con Evan eh, Ravenel, que vino hace muy poco, eh, Y la verdad que se van acoplando a medida que, que avanza la temporada, ¿no? Por ahí tuvieron un par de partidos buenos, amistosos, en, en la previa del Super 20, después arrancan el Super 20, 0-3, de repente, incluido el clásico del primer partido, y después meten una seguidilla de, de, de juegos en forma consecutiva. ¿Qué les pasó en el arranque y, y qué fueron mejorando con, con respecto a, a este presente que tienen hoy? Sí, como bien decide con un equipo nuevo eh conocernos realmente aún bien, no, no nos conocemos de todo y va y va a faltar tiempo para conocernos seguramente termina la temporada y, y, y realmente no no no vamos a tener eh, una química perfecta pero el equipo de a poco sigue sigue trabajando el día a día como bien decía compramos jugador hace poco y realmente se ha acoplado rápido realmente tiene mucho mucha capacidad para Para hacerlo, realmente, por ser eh, extranjeros, que siempre es verdad que, que, que les lleva más tiempo que a lo mejor a un nacional acoplarse por el idioma, por, por sale por primera vez o no. Pero eh, realmente lo, lo, los americanos que tenemos son eh, jugadores que se han acoplado muy rápido y, y entendieron la, la, la filosofía del juego que quiere Sebastián también. Y, y bueno, y aún así después de un arranque no, no bueno en, en cuanto a resultados. Eh, con tres derrotas, muy ajustadas, de perdimos dos por uno y, un, y uno por tres puntos pero pero el equipo sigue trabajando no se fue de la línea de lo, de lo que queríamos y, y bueno, pudimos recuperarnos pasar y clasificar eh, a la siguiente fase de Super 20 y bueno, ya tengo que decir es seguir conociéndonos, seguir trabajando y mediante los partidos, porque realmente ahora eh, se, se hace complicado tener tantos entrenamientos, así que no te queda otra que ir buscando el funcionamiento con los juegos ahora tenemos dos días para entrenar y, y el sábado tenemos otro partido importantísimo, el, el cuarto final de contrarregatas, ya en el Super 20 y después ya, el martes ya estamos jugando el siguiente partido en, en Corrientes, entonces no, no con viajes, entonces eh, cada partido eh, es una prueba para seguir mejorando, para seguir conociéndonos y tratar de buscar el mejor 15, ¿no? Bueno, y ayer se, se eh, por lo menos de mi parte me, me puse muy contento eh, por verte bien, ¿no? Por por verte encontrar este digamos tu tu nivel de juego Este, siendo importante para el equipo, abriendo la defensa cuando el partido todavía estaba eh, esos pocos minutos que estuvo favorable para para el equipo de Volcan Sánchez eh, con, con esa efectividad, con, con, con buenas acciones este, no solamente en el tiro de tres puntos sino también defensivas, este, está, estás mejor físicamente, ¿no? Sí, sí, sí realmente me voy me sintiendo mejor creo que también eh, tener un equipo largo ayuda ayuda mucho también, sabiendo que, que hay eh, recambio y realmente cuando entra el recambio es eh, es para aumentar la intensidad. Yo creo que nos viene bien a todos, estamos haciendo el equipo largo, somos 10 jugadores que podemos jugar y, y eso, eh, a lo mejor no todos los equipos lo, lo, lo pueden hacer ya, y hay alguna a lo mejor le que viene bien como para poder exprimirse al máximo como se dice y no regular porque sabían de que no hay mucha rotación entonces uno sabe que tiene que jugar una X cantidad de minutos y, y en algún momento tiene que ir regulando o viendo. En este caso eh, no pasa así, pues vamos rotando cada cinco o seis minutos vamos entrando, saliendo y, y realmente eso es lo que, lo que Seba también nos pide, que nos vaciemos y que salgamos a descansar y volvamos a entrar, así que realmente contento como, como va el equipo con el andar y con la forma de, de trabajo, así que realmente te voy a decir, mejor estoy ayudando un poco más mejor en defensa, que antes no no, no se veía y, y, bueno, realmente contento también por ese por esa parte, ¿no? Sí, sí, sí, se nota, se nota que estás ayudando un poco más también en, en defensa. ¿Habías eh, vos, habías trabajado con Seba González? No, ¿no? Sí, con Seba sí, sí, en San Martín. Ah, en San Martín, como... Martín tenés, razón, San Mar tenés razón. Realmente, tenés pero, razón. te voy a decir, fueron dos años muy muy buenos en San Martín. Eh, deportivamente también se consiguió cosas muy importantes para el club y realmente tenemos que poder eh, poder hacer esa misma química que, que logramos ahí hacerla aquí en en Santiago volver sobre todo también a atraer a la gente a la cancha realmente a lo mejor se ha perdido en los últimos años en quinza la, la un poco a lo mejor la afición volver a que se sienta identificada con el equipo la forma de de, de entrega después seguramente se se pueden parar el partido el equipo te, el equipo rival juega mejor y, y, y bueno puede pasar porque es un juego también pero sobre todo que se siente identificada con, con el trabajo, con el sacrificio y que vuelva a venir a la cancha, que, que realmente se lo necesite mucho, ¿no? Sí, claro, porque siempre, siempre, la gente siempre es importante para, bueno, es una de las patas, ¿no?, de, de una, una buena campaña, ¿cierto? tener razón, habían hecho un gran trabajo con, con Seba González en, en San Martín de, de Corrientes. Eh, bueno, ¿qué le puede aportar el Ravenel, el extranjero nuevo, a, a, a este Kimsa? realmente yo creo que es eh jugador muy inteligente eh realmente aparte de abrir el campo también eh, tiene tiene buena mano aparte también tiene tiene una buena talla y también puede jugar por dentro también yo creo que hasta puede, podemos jugar juntos los dos él más de a lo mejor el cinco y yo de cuatro eh y es muy inteligente también no eh tiene buena lectura también de juego y también ha jugado en distintas ligas y realmente conoce conoce bien y nos da esa intensidad de seguir trabajando y de, y, de, y de ser un hombre más, somos cuatro internos por dentro, entonces eso nos permite, te voy a decir como te dije antes, ¿viste? De poder exprimirnos al máximo y saber que, que el nivel sigue aumentando una vez que empezamos la rotación y no, no decae en ningún momento, ¿no? Y, claro. y lleva poco tiempo y se ha adaptado muy rápido, que que, que realmente hay que ser realista que a lo mejor los jugadores americanos les lleva un poco más de tiempo la rotación a, a la liga, y realmente lo ha, hecho, lo ha hecho muy rápido y, y seguro que, que tiene más para dar también, ¿no? Bueno, y, y, y previo a lo que lo que va a ser después la continuidad de esta Liga de la Basketball Champions League para Quinza, ustedes ya tienen en, en un ratito nomás, en unos días, este un playoff play-off este importante con con Regata, ¿no? Este, ya vieron algo de Regata, se están analizando lo, lo, lo que viene del equipo de Victoriano Realmente hoy no, todavía no vimos porque realmente estábamos centrados en este partido, pero pero ya a partir de, de mañana mismo hoy descansamos y mañana ya eh, empezamos a, a ver no Realmente he visto partido por internet, lo, lo, lo he seguido también a Redata, sabiendo que iba a ser uno de los rivales, o, o ellos, o San Martín, en el último partido ya era eh, esperar cuál era el resultado final, pero eh, sabíamos que uno de los dos nos tocaba y sí que hemos visto... Eh, en caso particular, he visto varios partidos, realmente es un equipo que mantiene una, una amplia base del año pasado, entonces eso es una, yo creo que es una cierta ventaja, eh, más en, en el primer torneo, ¿no? donde están la mayoría de los equipos en, en adaptaciones de jugadores, han cambiado mucho, y un equipo que mantiene gran cantidad, yo creo que tiene una cierta ventaja con el resto. Pero bueno, nosotros tratamos de hacer nuestro juego, de, de que ellos jueguen cómo, de poder correr, que es lo que, que, es lo que queremos, jugar dinámico, y bueno y esperemos poder seguir en la línea que venimos no seguir dando pasos hacia, pasos hacia adelante que que lo que creo que lo que queremos no claro claro claro coco querido este nada bueno este, felicitaciones por por lo, lo de anoche fue una muy buena actuación me encantó cómo jugó Kimsa... me encantó eh, nos gustó a todos los que estábamos acá en la mesa en la mañana haciendo tres por radio lo hablamos con con leo con ison este la verdad que hicieron un, un gran trabajo Eh, de, de, hicieron quedar mal, digamos, dentro del rectángulo de juego a un equipo que si bien es lento o, o por ahí tiene jugadores eh, ma, eh, de más edad, pero que tiene jugadores con experiencia, ¿no? Y ustedes con el buen trabajo que hicieron, tanto defensivo como ofensivo, tanto corriendo la cancha como jugando el 5 contra 5 estacionado, este, lo, lo dejaron mal parado, digamos, a, a este equipo de de Aguada y no solamente por la victoria sino también por el por el margen no por esos 26 puntos que, que sacaron así que felicitaciones a seguir por este camino y ahora se viene una serie tremenda con con regatas donde son dos equipos muy parejos dos equipos largos con entrenadores muy este con con con ganas de renovar con ganas de meter cambio permanentemente y, y va a estar muy buena la serie ¿eh? seguro seguro seguro que, que va a ser hacer linda para, para que la gente también la, la disfrute y bueno, seguramente se van a ver dos, dos equipos que, que tratan de, de jugar buen básquet, después pues, se verá a ver cuál es el que puede tramarlo un poco más y conseguir la victoria, pero bueno, seguro seguro va a ser una, una, un lindo play-off y una linda serie. Sí, y, y, y, y también nos ponemos contentos porque te vemos mejor físicamente y eso también eso también es bueno, así que lo mejor para lo que viene. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, un gracias, fuerte abrazo a todos ahí estamos estamos en contacto. Dale, dale. La palabra de Coco Maino día, hablando de la gran victoria anoche de 15 a 87 a 61 frente a Guada. Dos jugados, dos ganancias